Les invito a que me acompañen en la lectura de la palabra de Dios en el libro de Jueces. Libro de Jueces, capítulo seis. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de m a d i a n por siete años. Y la mano de m a d i a n prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel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 Pero Jehová le dijo, Paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó a l l í j e de un altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, Toma un toro del a t o de tu padre, el segundo toro de siete años,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 pues cuando se levantó de mañana, exprimió el b e l i ó n y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, No se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el b e l i ó n Te ruego que solamente el b e l i ó n quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el b e l i ó n quedó seco, y en toda la tierra hubo rocío.